Mi nombre es Florencia m u l e t tengo 22 años, venimos de Marcos Paz, Buenos Aires. Es la primera vez que, venim, que yo vengo al, al 35 Encuentro Plurinacional y la estamos pasando re bien.、Eh, está muy bueno,、eh, si me quedé sin v o z por、eh, <risa> ir al taller de los trabajadores sexuales y estuvo muy copado, muy bueno y no podíamos hablar porque no teníamos, éramos muchas y no se escuchaba. Hasta que eran un megáfono, pero hasta que eran un megáfono me grité todo. Estuvo muy bueno, muy bueno. Hasta el momento la estamos pasando re bien. Hay cosas que, que se organizaron mal, pero como toda la organización, hay cosas que están buenas, salen bien y salen mal también. Pero fue un éxito. Hasta el momento está todo bien. Estamos ansiosos por,、eh, por la marcha de hoy a la tarde, que eso va a estar explotadísimo. La estamos súper esperando, pero la verdad que la estamos pasando muy, muy bien.